8.48 minutos, seguimos haciendo PTM, vamos a charlar unos minutos con el diputado provincial del Frejupa y también secretario general de la Unión Obrera Construcción aquí en La Pampa, Roberto Robledo. Roberto, Pablo Cucharín y Lautaro Bentiveña los saludan, buen día. Sí, buenos días para vos y quienes te acompañan. Eh, Roberto, queríamos eh, hacer una consulta por el tema de la construcción, eh, con esto de, de, de la pandemia, ¿está todo paralizado? ¿Cómo, cómo, cómo están analizando lo que está ocurriendo? Bueno, no. Por decreto, este, el Gobierno Nacional libera que la obra pública puede estar este, eh, trabajando. Principalmente aquellas obras que tienen que ver con este, sistemas de salud, como puede ser el hospital de, de, de, de 25 de mayo, el hospital aquí del de, eh, gobernador Centeno, también hay obras aquí en, en las la obras del hospital de Santa Rosa. Bueno, en este, 25 de mayo se tuvo que frenar porque bueno, la, lo que le tocaba a la empresa en ese momento era casualmente la refacción de todo lo que es la sala de, de atención o, o de internación y, este, y en este momento son necesarias. Pero después lo que estamos haciendo en la provincia de La Pampa conjuntamente con el gobierno provincial a través de la Secretaría de Relaciones Laborales eh, eh, ver la posibilidad de que se vaya liberando como en el caso del hospital que ya está trabajando y este, se vaya liberando las la obras eh, que son necesarias. También ahí en el hospital tenemos una obra de de, de una estación de rebaje eh, de energía y después de otras cosas. Bueno, están trabajando también en el en el hospital, este, eh, en el nuevo hospital que nunca fue habilitado, que fue hecho por Nación, este, para para generar terapia intensiva ahí también uh -huh. y este y en eso estamos. Se está trabajando lo, lo que no se no se ha tocado nada que eso es necesario un decreto presidencial este, específico para eso y que lo que se ha solicitado es lo que es la obra privada. La parte privada está totalmente frenada y la, la otra parte, la parte de obra pública, bueno, hoy comenzaban inclusive algunas otras empresas a a moverse con, con obras que, son, bueno, que se están haciendo para la comunidad y son de importancia en este momento. Este, este planteo de que se reactive la obra privada eh, fue hecho al Gobierno Nacional. ¿Cómo, cómo? El, el planteo de, de la UOCRA es a nivel nacional de que se reactive de a poco la obra privada, que se autorice... Sí, sí. Ah. Nosotros acá hicimos una solicitud, al gobierno, no, no por la obra privada, sino por la obra pública en general. La uh -huh. obra pública en general y todo lo que es el sector de la construcción. Bueno, yo creo que ha habido una respuesta, principalmente con las empresas este, chicas, las pymes, que, bueno, hay, hay muchas que están muy comprometidas este, en, en la posibilidad de sostener a su gente y, este, y sin ningún tipo de actividad. Este, eh, por lo tanto, preveyendo posibles despidos que, que han ocurrido, no podemos negar esto, que eh, lo más grande fue lo que se vio en, en, este, eh, con la empresa Techín. No? Pero hay otras empresas que también que son de otro rubro que han despedido mucha gente y este, ver la posibilidad, bueno, de que esas empresas tengan un paliativo económico, que es lo que se ha charlado a nivel nacional, y que se haga un decreto específico para, para el sector. Bueno, creo que ha habido una respuesta con respecto a eso este, y también a, a través del gobierno de la Pampa, a través del Banco Pampa, ha alargado líneas de créditos eh, a, bajo, a baja tasa de interés o interés subsidiado y este Lo, que, lo cual le permite a algunas empresas tomar, este, tomar este, ¿cómo se llama? Este, esta línea de crédito para paliar la situación. Pero bueno, nosotros lo que, cre, lo que creemos, que es lo que marca el decreto presidencial, eh, o sea, estamos hablando todo lo que tiene que ver con la ley, este, de que la obra pública se tiene que reactivar, porque vos tenés una empresa como la, la Burba, que está, esa, esa empresa te está ocupando. En este momento nomás, que estaba parada, habían puesto los talleres de de mantenimiento de máquinas este, del país, lo habían puesto ahí en la, este, aquí en, en la Ruta 35 y tenía 40 personas ocupadas, que la mayoría eran mecánicos y agentes de la especialidad. Pero este, es necesario que esas empresas que trabajan al aire libre, que están... Este, eh, que están separados los trabajadores, que pueden cumplir prácticamente, o sea, tranquilamente los protocolos sanitarios, eh, se pongan en movimiento porque bueno, no se puede parar totalmente la economía digamos, y, y, este, y la gente en su casa, sin, encerrada y sin plata, por más que vos le des un... Un crédito de 10.000 pesos o, o que le alcancés la comida, bueno, no es lo mismo que cuando el operario ¿viste, va, gana su quincena y sabe que a fin, del, a fin de quincena o a fin del mes tiene una plata para cobrar que es nada por su propio mérito. Eh, Roberto, ¿hubo despidos en La Pampa? No, hasta ahora muy poquito. O sea, no hemos, no hemos tenido... Este, ¿No, ¿No o hemos tenido muy poquitos? Más... No, no, no, hubo despidos, sí, pero son muy pocos. Principalmente se han dado en las empresas chicas, porque las empresas más grandes, o, o sea, este, hay empresarios que han, me han llamado por teléfono, se han puesto a disposición, ah, van a aguantar su gente este, eh, una quincena o dos quincenas más, este, tratando de que esto se retire nuevamente, y, este, y hay otros que han producido despidos. A lo mejor han producido despidos de tres, cuatro personas, pero lo han hecho. ¿No? Y este... bueno pero cuando estamos de esas empresas hay montones el problema es que las empresas chiquitas que trabajan en una cosa u otra o algunos trabajan a porcentaje en la construcción se trabaja mucho a porcentaje que vos puedes estar en un edificio y te dedicas a poner piso vamos a suponer y este, se te paró la, la, la, la puesta de piso y no tenés ingreso, o otros colocan abertura, o otros colocan, qué sé yo, hace la pintura, o el otro hace, hace durlon, casi todo eso, esa, ese, ese trabajo no es al día, sino sí. ese esa porcentaje es ¿eh? por trabajo, es decir, son gente que tiene el oficio, son especializados, y, este, y normalmente es como si él fuera un pequeño empresario, Este, ...que trabaja dentro de un edificio... ...específicamente en, en algo... En, ...en alguna cosa... ...que es poner piso, azulejar baño... ...por decirte... ...hay personas que se dedican nada más que a azulejar baño... Claro. Eh... ...y esa gente... Este, ...indudablemente se quedó sin posibilidades... de. de no, ...al pararse la obra... ...no, no, no, no, tiene, no tiene salida... ¿no? Eh, Roberto, el, ...el contrato laboral de él... ...es totalmente distinto... ...al contrato de que por ahí tiene una... ...en una empresa grande... ...que está este, a lo mejor... Este, ...está al día es un ayudante o es un oficial, pero este, está de distintas formas. Roberto, ¿qué pasa con los constructores o los obreros que están actualmente parados y que no tienen eh, para comer? Digo, ¿Se les está brindando algún tipo de asistencia alimentaria? ¿Qué está haciendo el gremio en ese sentido? Eh, el gremio está, está ayudando este, en ese aspecto eh, bastante, Hasta ahora este, hemos, podido, hemos podido, diríamos, a nuestra gente irle repartiendo, inclusive en las propias obras, algunas cosas. Pero bueno, después está la, el municipio y está el gobierno de la provincia, que es la que, la que hace la, la mayor asistencia. Nosotros vamos ponerle bueno, cuando los, los derribas quedaron todos frenados, eh, le pudimos entregar una bolsa de alimento a cada uno. ¿no? Sí. Eh, eh, importante, diríamos, no, no, no, una, no estoy hablando de una bolsita chica, Bueno, eso se está haciendo en picos, en los lugares que podemos lo, lo hacemos. Pero bueno, también nosotros estamos acotados porque no tenemos permisos para, para andar... Este, o sea, estamos utilizando algunas personas que por ahí tienen permiso de circulación, y de esta manera estamos llegando por ahí en, en, con solicitudes específicas de los trabajadores, y a veces los trabajadores de nuestro sector, y a veces también los que no son de nuestro sector, pero que la están pasando mal. Eh, Roberto, ¿cómo cree que ha reaccionado el gobierno nacional y el provincial ante esta pandemia? Mira, yo, eh, es voz popular diríamos, este... Eh, de que la, las medidas que está tomando nuestro presidente son las medidas acertadas dentro de, la, de las posibilidades que está teniendo de maniobrar, este, diríamos, ante esta situación. No es una situación muy fácil, a donde se maneja mucha presión de parte de, parte de, de, de, de, de los sectores empresariales, por la economía, que no se quiere que se pare, eh, o sea que no, no, no este, pretenden este, de alguna manera forzar Este, para que realmente se empiece a, se empiece a trabajar. Eh, y no, es, no debe ser muy fácil para el presidente de la Nación estar aguantando, diríamos, las, de los distintos sectores este, esas presiones este, políticas, empresariales este, y económicas. Eh, también la situación que se avecina no, hoy, que estamos con, con, la, con la crisis, pero también viene el post que también va a ser, va a ser muy complicado. Y, este, pero yo creo que son las medidas acertadas tratando de... Este, eh, poner a disposición del de, de, de ciudadano argentino este, por delante la salud y la vida este, ante la economía y es una cosa muy cierta la que dijo el presidente eh, la economía se puede, uno se va a recuperar pero de, de, de, una, de, una, de una pérdida de salud y de una pérdida de vida no hay recuperación. Entonces creo que está actuando muy bien en ese sentido, como también lo está haciendo el gobierno provincial. El gobierno provincial ha tomado todos los recaudos, se ha puesto a disposición, diríamos, este, de, de, de, de los ciudadanos, de las empresas, tratando de paliar la situación a través del Banco Pampa, este, bueno, generando, generando distintas alternativas, dentro de lo posible que le permitan este, sobrellevar esta situación principalmente en, el, en, en, el, en la salud porque hoy sabemos que toda la, la inversión que se está haciendo en salud este, es muy importante y todo eso deriva este, en tratar de, de darle a la población todas la, la, las herramientas como para poder defenderse ante esta, esta situación Roberto, no sé si quiere completar con algo sino gracias por estos minutos con Kermes. No, este... Agradecerte eh, el hecho de poderme comunicar uh, con la población a través de, de tu medio y este, que indudablemente es muy importante todo lo que está haciendo el periodismo eh, en función de, de que la gente tome cada vez más, mayor conocimiento de que acá esto no es joda. Acá estamos realmente ante un peligro real, impensado para para toda la comunidad, la comunidad del mundo. Pero estamos en una situación hoy de aislamiento y que es necesaria llevarla a cabo por el, por el bien de todos y principalmente para proteger la salud en este caso uno con otro y este, no contagiarse para no contagiar a los demás. Así que muchísimas gracias y que tengan un lindo día.